laburando y comunicando, como dice Berto, ahí en nuestra artística. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro. ¿Cómo te va? Buen día, te digo yo. Bueno, Juan Pablo, buen día para vos y nuevamente para la audiencia y para todo el equipo. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. ¿Vos en qué esquina estás? Bueno, ¿En qué andás? No, no podés estar en ninguna esquina. Ahora estoy un poco refugiado <risas> dentro del auto, porque en un ratito nos vamos a bajar a casa de gobierno, porque convocaron a las 11 de la mañana, donde se va... este. A, a nombrar al nuevo ministro de Obras Públicas, eh, Alfredo Intronati, va a estar, va a reemplazar a Julio Rojo. Sí. Así que en un ratito vamos a estar con esa información que, que ahora están un poco acomodando también el salón de acuerdos, porque hasta hace un rato eh, hubo otra reunión eh, entre el ministro de Gobierno de, de la provincia de La Pampa, Pascual Fernández, y los intendentes de diferentes localidades. que vienen a firmar el convenio para los retiros voluntarios o los retiros anticipados en la administración pública. Bien. Así que lo van haciendo con distintas este, intendencias, ahora hicieron una parte, hicieron hace unos días atrás otra, así que lo van haciendo por distintos, por distintos pueblos, son 80 pueblos que tienen que firmar convenios, así que lo van haciendo mientras, mientras pueden. Bien. Y en un ratito vamos a estar con eso. Y ahí estás protegido de la, de la no, ventolina. No, porque es impresionante el sí. viento que hay, Juan Pablo, sí, sí. y le, también a la audiencia. Y también hace, hace frío a esta hora con sol. Con sol te digo que eh, hasta te pega y te pica en algún momento cuando te quedas al solcito. Pero el viento hace que baje muchísimo la temperatura... Y bueno, como recién te escuchado hoy cuando arrancabas el programa, que estas temperaturas o bajas temperaturas se van a mantener unos días, así que vamos a estar con todavía con este clima de invierno en un mes de primavera. Sí, por lo menos en, en piloto el, el calefactor. No, no se apaga igualmente. Sí. Te digo que como están llegando las, claro. las temperaturas y, y sobre todo, ¿cuánto van a llegar? Porque, por ejemplo, en mi caso, y también hay... estuve chequeando algunas algunas personas que conocidas y allegadas, eh, ya saben cuánto pagaron ahora y cuánto van a pagar el mes próximo de gas. Sí, y, sí. por ejemplo, algunas personas pagaban mil pesos, en realidad pagaron 26.000 con el aumento, 32 este mes, y el mes que viene van a pagar 40. Regaladas, dijo Milley. Eh, son, ¿Eh? son regaladas. Regaladas, sí, sí, esa fue regaladas. la palabra que utilizó. Podrían se... pagar mucho más, sería. Sí. sí. ¿No? Ahí estamos. increíble así que bueno más allá de eso hay que mantener más o menos el el, el calefactor en por lo menos en piloto después si lo podés poner en mínimo eh, un poquito mejor pero te digo que si a la noche te acostás y lo podés dejar en piloto lo dejas tranquilo eh, igual ahora con esto de los cargos fijos aunque no gastes nada vas a pagar mucho tal así cual que estamos en esa en esa onda en esa en ese clima de época Así estamos, Maurito. Bueno, algún alguna otra cuestión. Eh, no, no. Cuando usted sea necesario, podemos este, podemos retomar y hablamos de, de estas cuestiones que tienen que ver con con el nuevo ministro de, de obras públicas, que vamos a ver qué dice, qué anuncia. Y sobre todo, venimos a preguntarle qué pasa con las obras nacionales. Si se Di van a poner... Difícil estar a cargo de obras públicas, ¿no? Uno, eh, medio en medio en broma, medio en serio, casi que la primera pregunta se impone qué sentido tiene ser Ministro de Obras Públicas en, en este contexto, pero bueno, sabemos que La Pampa ha decidido bancar varias obras importantes. y sí, bueno, lo que pasa y... es que, ¿qué pasa si van a retomar obras eh, nacionales que dejaron abandonadas? Claro. Digo sí. porque después del panorama que planteó el Ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, en la reunión de comisión, cuando fue a hablar por la ampliación del presupuesto, uno queda ahí dando vueltas qué pasó con el convenio. Uh -huh. Si el convenio era para extorsionar a la provincia y que este, no reclame más la deuda, uno imagina que ese, ese convenio no se firmó. Uh -huh. La verdad que no lo sabemos, por eso también venimos a, a preguntar eso. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, uh -huh. con los tres Procrear? el de Santa Rosa, el de Toay y el de General Pico, que uno pasa por esos lugares y es un abandono total. Eh, hasta hace unos días, por lo menos en el de Santa Rosa, que se estaba emplazando allá por, eh, por la zona sureste de la ciudad, eh, había un sereno cuidando algunas cosas que estaban adentro y ahora ya no vimos a nadie, había hasta una luz prendida a la noche, que esa luz ya se apagó, o sea que es todo un predio gigantesco en Toscano y Gaich, está a oscuras total y desde hace bastante tiempo así que oh, no sé qué va a pasar pero estaría buenísimo que eso se este, se vuelva se vuelva a activar y vuelva bueno, a funcionar y sobre todo vuelva a generar eh, trabajo para los albañiles que están esperando ahí están en las gateras eh, esperando a ver si, si les toca dale maurito nos reencontramos cuando dispongas entonces desde ahí dale Dale, cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, en la previa de la asunción formal del arquitecto Alfredo Intronati como Ministro de Obras y Servicios Públicos, eh, la cuestión de los convenios y las firmas con las provincias, lo que está entendido y claro hasta ahora es que la Nación lo que está haciendo en estas firmas de convenio con las provincias es hacerlas renunciar a sus derechos eh, de la mayoría de las obras públicas, así como lo escuchan. No está visto hasta ahora... que alguna de las provincias que firmó ese convenio haya tenido un beneficio para su población. La verdad es que eso no está ocurriendo hasta ahora. Por eso la Pampa, que por supuesto tiene una resistencia al gobierno nacional desde el punto de vista político más de fondo, eh, también está en, en ese posicionamiento respecto de esta cuestión puntual y eso se presta para un tironeo interno incluso, hay intendentes, intendentas, Y sectores políticos del propio peronismo que están mirando ya de reojo esta decisión del gobierno provincial de no transar con mi ley. Casi que algunos peronistas están queriendo, bueno. Este, hay que darle un poco la mano y ver cómo sigue la cosa. Intronati va a subir como ministro dentro de un rato, vamos a tener la información eh, específica de Mauro. Lo que sí decimos es que el reemplazo del ingeniero Julio Rojo, que estaba a cargo del ministerio, es por cuestiones absolutamente de índole personal, más allá de que es un argumento que suele usarse incluso cuando no es de índole personal el relevo... alguien que se va por una interna por una metida de pata o porque quiere eh, también nos comunican oficialmente que es por razones personales y etcétera en este caso nos conta que es por una cuestión de índole personal una una enfermedad que afecta familiarmente a Julio rojo y entonces decidió en este momento dar un paso al costado del ministerio y por eso en un rato va a asumir Alfredo intronati